La misericordia del Eterno esté sobre cada uno de nosotros. Abinu m a l k e n u te damos gracias por este hermoso día, por este hermoso Shabbat. Gracias porque tú nos has escogido, porque tú nos has llamado y a través de Mashías Yeshua tú nos has injertado dentro de tus promesas. Gracias por tu misericordia, por tu bondad. Porque no es del que quiere, sino del que tú tengas misericordia. Gracias, Eterno, porque tus caminos son más altos que los nuestros y porque tu bondad va mucho más allá de nuestro entendimiento. Gracias, Eterno, por darnos tu Torah, por darnos tus promesas y por darnos a Mashías Yeshua. En el nombre de Él, oramos. Amén y amén. El un buen Shabbat Shalom el que está a su lado y pueden tomar asiento. e s t á para allá que nos habla de generación de genealogía según su nombre. e s t á para allá tiene gran importancia para nuestro pueblo ya que En esta p a r a s h a encontramos la promesa que el Eterno da a, a, a, a Jacob para que venga la bendición sobre todas las familias de la tierra. Para que venga la bendición sobre todas las naciones de la tierra. Es a través de Jacob Donde se hace la promesa más grande de la que se había dado a Abraham, de la que se le había dado a Isaac. ¿Por qué? Porque es la promesa donde el pacto del Eterno y la misericordia del Eterno es para todas las naciones de la tierra. El Eterno escoge un propósito. Para tener un pueblo, pero para tener un pueblo tenía que tener primero a un hombre y ese hombre era Abraham. Primero escoge Abraham para entonces tener, empezar a formar un pueblo para sí. El primero escoge Abraham y Abraham tiene a Isaac y Isaac tiene a Esad y Jacob. Hace un tiempo nosotros hicimos un estudio sobre el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob. Y todo judío, toda persona que está dentro de los caminos de la Torah, dentro de los caminos del Eterno, tiene que pasar por los pasos de Abraham, de Isaac y de Jacob. Para poder ser llamados hijos del eterno, primero tenemos que pasar por los pasos de Abraham, de Isaac y de Jacob. La vida de Abraham fue el primero y Abraham lo podemos tomar como el creador, el que inició todo en lo que se llama Israel, en la tierra de Canaán. Abraham fue el primero que se le llamó Para que tomase la tierra de Canaán. Abraham fue el primero que se le dijo que iba a tener una descendencia. Abraham fue el primero que se le dijo para poder habitar dentro de Canaán. Tomar esa tierra. En i s a c vemos que es el heredero de lo que hizo Abraham. De hecho, cuando nosotros estudiamos La vida de Isaac, Isaac no hizo nada. El todo lo heredó de su padre Abraham. Incluso cuando el Eterno le da la promesa que la leímos hace un rato, le dice: Por amor a tu padre Abraham. Porque en cierto modo, Isaac no hizo nada. Isaac solamente heredó todo lo que su padre había dejado. De hecho, los pozos que él abrió con sus siervos fueron los pozos que había abierto su padre Abraham y que los filisteos habían cerrado. Él simplemente hizo algo que su padre ya había hecho. Para los que están tomando nota, esta para a l a la quise llamar sacando un diamante de un carbón. Necesitamos conocer al Elohim de Abraham. Es decir, si queremos avanzar, necesitamos entregarnos al Elohim omnipotente y permitir que a su debido tiempo se nos revele como el Padre. Tenemos que comprender que nada procede de nosotros y nada puede satisfacer su corazón y que todo tiene que provenir de Él. Porque sólo Elohim Padre Es el hacedor y creador de todo. También necesitamos conocer al Elohim de Isaac. Necesitamos reconocer que Mashiach es quien logró todo y lo seguirá logrando. Lo que se cumplió en él se cumple en nosotros día a día. Su vida es nuestra y también lo son sus experiencias y su poder. Estar en Mashiach es una cosa, pero que Mashiach esté en nosotros es otra cosa muy diferente. Creo que durante esta intervención, cada vez que yo diga Mashiach, o Yeshua a Mashiach, usted lo tome también como la Torah, la Torah viva. Porque muchas veces cuando decimos Mashiach de una vez, tomamos a un hombre. Pero yo quiero que cuando, hoy por lo menos, que cuando cada vez que se diga Masía, s Yeshua, nos enfoquemos en la Torah viva. No en la Torah que fue dada solamente en Sinai, escrita, sino en una Torah vivificada. En una Torah que fue cumplida a través de Masía. s Porque a través de Masía, s Es que nosotros podemos entender que la t o r á sí puede ser cumplida. Y no como nuestros antepasados o, o nuestro pueblo que siempre pensó que la t o r á jamás se podía cumplir del todo. Pero Mashías vino y la pudo cumplir del todo. Y él la vivificó para nosotros. Para que nosotros pudiésemos entender que podemos cumplir la t o r á en base a Mashías Yeshua. ¿Sí me doy a entender? Amén. Ok. Me quedo con esta frase que dije hace un momento: que estar en la t o r á es una cosa, pero que la t o r á esté en nosotros es una cosa muy diferente. Una cosa es tratar de caminar los caminos de la t o r á Y otra cosa es que nosotros vivamos la Torah día a día. Son dos cosas muy diferentes. Y ese t es el camino que debemos constantemente seguir. Ninguno de estos aspectos requiere nuestro esfuerzo. Un día el Eterno abrirá nuestros ojos y veremos que todas las cosas son de Él, que todo proviene del Eterno. Y que Mashiach es el que lo ha logrado todo y nosotros simplemente lo heredamos. El eterno es el origen y Mashiach es quien lo lleva a cabo por obra. Es la parte visual, es la parte palpable. El conocimiento del eterno es del eterno. Pero lo escrito en su Torah es lo físico que nosotros podemos cumplir. Entonces el conocimiento del Eterno, el Eterno Creador está allí. Pero Mashiach Yeshua es el hacedor de todo ese conocimiento del Eterno. ¿Están conmigo? Una cosa es adorar al Eterno. Y como eso ya lo dije en unas parachadas pasadas. Y otra cosa es adorar lo que creó el Eterno. Y todo aquel que adore algo que creó al Eterno es idólatra. Por eso nuestros hermanos mayores, cuando le tratan de hablar hasta de un mismo Yeshua. Porque muchas veces se le enfoca a un Yeshua idólatra, en forma idólatra, y no es así, ese no es el mensaje. Nosotros no podemos decir que adoramos a la creación del Eterno y al mensaje que el Eterno nos dio. Nosotros adoramos al Eterno y le damos gracias que a través de eso podemos acercarnos a Él. Nuestro pueblo no adora la t o r á Nuestro pueblo ama la t o r á Nuestro pueblo adora al Eterno. Porque a través de su Torah nos ha santificado para poderlo santificar a Él. Entonces son conceptos muy diferentes donde generaciones se perdieron en el tiempo y empezaron a adorar lo que el Eterno creó y lo que el Eterno dio para poderlo santificar y podernos acercar a su presencia. Si nosotros. O, o estas generaciones estuviesen en la época de Israel, tal vez no hubiesen adorado al Eterno, hubiesen adorado el Arca. Tal vez no hubiesen adorado al Eterno, hubiesen adorado a Moshe. Que de hecho la tumba de Moshe es desconocida, porque si la tumba de Moshe fuera conocida, la adoraran. ¿Mm? El Eterno sabe cuán idólatra puede ser nuestro corazón y nuestra vida si no enfocamos nuestra mirada en la Torah, si no nos conducimos en la Torah, en sus mandamientos, en su propósito, por lo cual Él nos ha llamado, por lo cual Él nos ha escogido. Un leve movimiento hacia los lados y podemos d e s v i a r n o s inmediatamente de los caminos y propósitos del Eterno. Después de conocer al Eterno, al Elohim de Isaac, necesitamos conocer al Elohim de Jacob. ¿Cuál es la diferencia de significado espiritual entre el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob? Podemos decir que el Elohim de y i s r a r nos muestra que el Eterno nos impartió a su Hijo, mientras que el Elohim de Jacob nos presenta la forma en que el Eterno nos disciplina por medio de su Sheginah, de su Ruach. e t é n conmigo porque cada vez vamos profundizando. El Eterno El Elohim de Isaac nos muestra el don de Él. Y el Elohim de Jacob nos muestra su obra. La forma como Él actúa. La forma en como Él hace las cosas. El Elohim de Isaac nos da el denuedo de cada día testificar lo que el Eterno ha hecho en nuestras vidas. El Eterno me ha dado una luz nueva y me ha mostrado que Mashías me da vida, la Torah me da vida y que he vencido a través de Mashías cuando él derramó su sangre en el madero. Por su sacrificio es que yo puedo decir que he vencido, pero he vencido no por mi propio esfuerzo, sino por lo que hizo Mashías Yeshua en el madero. Nosotros estamos aquí, es bajo la gracia de Machías y e s h ú a Y es a través de su gracia que hoy podemos estar aquí. Y que podemos decir que somos más que vencedores en Él. Pero cada día debemos librar una batalla. Es el esfuerzo de cada uno de nosotros. Pero ya la victoria está hecha. Ya la victoria está proclamada. Usted no tiene por qué luchar contra Satanás. Usted no tiene por qué luchar contra el contrario, porque él ya fue vencido por m a s í a s Yeshua. Eso no le corresponde a ninguno de nosotros, pelear esa batalla. Esa batalla ya fue librada por m a s í a s Yeshua. Y ya fue vencido el enemigo en el madero. Nosotros combatimos son las obras del enemigo. Las obras del y e s é h h a r á esa tendencia al mal en nuestras vidas. Esa es nuestra lucha. Nuestra lucha no es criticar a nuestro hermano o ver los defectos que tenga el hermano. Nuestra lucha es ver los defectos que tenemos nosotros y tratar de corregirlo para poder caminar dentro de la Torah. Esa es nuestra lucha. A través del de Elohim de Isaac, nosotros podemos declarar que hemos vencido, gracias a m a s í a s j e s ú a porque lo heredamos. El Elohim de Jacob nos hace confesar humildemente: Elohim me ha dejado ver lo que soy yo realmente, y nunca más podré confiar en mí mismo ni jactarme de lo que yo hago. El Elohim de Isaac nos hace que proclamemos confiadamente: el pecado está bajo mis pies, porque lo he heredado de Mashías Yeshua. Amén, diga amén, porque el pecado está bajo nuestros pies. ¿Mm? Pero el Elohim de Jacob nos hace confesar con temor: puedo caer en cualquier momento. El Elohim de Isaac nos muestra a Mashiach mientras que el Elohim de Jacob nos muestra a nosotros mismos. El conocimiento del Eterno del Elohim de Isaac nos da la confianza de saber que Mashiach es quien hace todo y no nosotros. Conocer al Elohim de Jacob hace que nos conozcamos a nosotros mismos y nos libra de cualquier jactancia o de que lo logramos por nuestro propio esfuerzo. Si estudiamos la palabra del Eterno cuidadosamente, veremos estas dos experiencias en nuestras vidas. Podemos decir que el Elohim de Jacob complementa la obra del Elohim de Isaac. El Elohim de Jacob obra en nosotros para abrir el camino al Elohim de Isaac a fin de que Mashiach se extienda más y más en nuestra vida. Esta misma obra es la que nos hace estar con debilidad y temor y mucho temblor, como dice Primera de Corintios 2:3. Nuestra vida es una paradoja. Tenemos mucha confianza en Mashiach y al mismo tiempo no tenemos confianza alguna en nosotros mismos. Por una parte damos testimonio y hablamos confiadamente, pero por otra tenemos, tenemos temor de abrir la boca y nos sentimos como polvo delante del Eterno. Sin la sangre de m a s h i a c h no podemos estar delante de su presencia. Después de conocer al Elohim de Isaac, necesitamos avanzar y conocer al Elohim de Jacob. La combinación de estas dos experiencias hacen que nos convirtamos en unos hijos del Eterno conforme a su voluntad. Vamos a ver quién es Jacob. Todo el que lee la palabra del Eterno cuidadosamente notará la gran diferencia que existe entre la historia de Isaac y la historia de Jacob. La historia de Isaac fue bastante monótona y tranquila, mientras que la de Jacob está llena de pruebas y problemas. La senda de Isaac es llana, mientras que la de Jacob es áspera. Todo lo que ocurrió en Isaac fue bueno. Usted busca en la t o r á h Isaac no pasó ninguna prueba. Tal vez repitió el mismo error de su padre Abraham al decir que su esposa era su hermana. Pero de resto, vemos que la vida de Isaac fue una vida total, de total obediencia y de tranquilidad. Nosotros no vemos nada en la vida de Isaac. Que haya pasado. De hecho, i s a a c fue el único de nuestros patriarcas que no abandonó Canaán. Él vivió, él nació, vivió y murió en Canaán. Yeshua nació, vivió y murió en Israel. La historia de Isaac fue bastante monótona. Las experiencias de Jacob casi todas fueron dolorosas. El Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob es uno solo. Pero él obra de maneras diferentes. Él obró de una manera diferente con Abraham. Él obró de una manera diferente con Isaac. Y él obró de una manera diferente con Jacob. Y cuando yo nombro a nuestros tres padres, también estoy nombrando la forma en que hemos sido llamados. Con Abraham fue el llamamiento. Con Isaac vivimos la herencia en m a s í a s h Yeshua. O sea, una vida dentro de los caminos del Eterno. Pero en Jacob. Vemos cómo nuestra astucia y nuestra vida empieza a ser pulida y transformada en lo que el Eterno quiere para nosotros. El Eterno Creador, que crea los cielos y la tierra, la Dabar, que hereda todo y da tranquilidad, y las rúas del Eterno, que se pasea sobre las aguas. Para poder ordenar lo que estaba desordenado. Algo parecido a lo que leímos en la primera para a l l de Bereshit. No podemos separar estas tres historias. Usted no puede separar la historia de Abraham, no puede separar la historia de Isaac. Y no puede separar la vida de Jacob. Usted no puede decir, bueno, yo vivo es como Abraham. Y yo nada más paso las experiencias de Abraham. O viene otro y dice, no, yo paso nada más que las experiencias de Isaac. Y otro, bueno, que aunque no le guste mucho, dirá, bueno, yo paso son las experiencias de Jacob. No podemos separar. Usted no puede separar y decir, bueno, es que el Padre es Dios Padre. ¿ah? Como lo hace la, la mentalidad griega. ¿Ah? O no, no, es que nosotros adoramos al Dios Hijo. ¿Mm? Y hay congregaciones que solamente adoran a Jesús y son pro Jesús y solamente adoran a Jesús. ¿Ah? O otras congregaciones o otras personas que solo adoran al Espíritu Santo. ¿Ah? Entonces usted no puede dividir eso. Nosotros adoramos s A nuestro padre que está en los cielos, que creó los cielos y la tierra, y le damos gracias a él que por medio de Mashías Yeshua hemos sido injertados y que por su rúa somos transformados constantemente. Entonces si es así, entonces debemos entender que vivimos una vida de Abraham, de Isaac, Y de Jacob, y cuando vivimos estas tres experiencias, podemos decir que somos Benei Elohim, que somos hijos del Eterno. Amén. Como si usted me ve así como extraño, cuando lo leamos, lo que leímos en Romanos, que lo dice Rafshaul, lo asevera un poquito más y lo afirma. En el campo espiritual, las historias de estos tres elementos, de estos tres aspectos de la experiencia, es de una sola persona. El Eterno obra en el hombre a partir de estos tres ángulos: de Abraham, de Isaac y de Jacob. No piensen que algunas personas son exactamente como Jacob, otras como Isaac. Damos gracias al Eterno porque somos como Isaac y al mismo tiempo somos como Jacob. Por una parte, lo disfrutamos todo en el Eterno. Todo en Shalom. Es rico, es victorioso, estamos en victoria. Y podemos darle las gracias a Él y alabarle continuamente. Por otra parte, el Ruas del Eterno obra constantemente en nosotros y nos disciplina. Nos disciplina en nuestra vida natural. ¿Mmm? ¿Acaso la palabra del Eterno no dice, porque qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Por eso es que nosotros estamos en una constante disciplina, porque el Eterno nos ama. Así que alégrese cada vez que usted está siendo disciplinado, o cada vez que nosotros estamos siendo disciplinados, porque eso quiere decir que el Eterno nos ama. Amén. Puesto que somos hijos, nuestro Padre no solo nos recibe, sino que también nos disciplina. En el caso de Isaac. Vemos que el Eterno nos recibe como hijos por su gracia, mientras que en el de Jacob nos disciplina como hijos suyos. Por una parte, el Eterno nos muestra que nuestra vida es como la de Isaac, una vida plena y agradable, y que todo lo suyo llega a ser nuestro, porque nosotros heredamos todo del Padre a través de Mashías Yeshua, a través de Isaac. De la vida de Isaac. Todo lo que Abraham tenía le pertenecía a Isaac. Todo lo que nuestro padre tiene es nuestro porque lo heredamos, porque somos sus hijos. Lo que pasa es que hay algunos que le dan miedo heredar eso y no toman de esas posesiones como debe ser. Justamente en justicia y en misericordia. Por otra parte, nos lleva a participar de su santidad a fin de que Mashiach sea formado en nosotros y de que su Rúa lleve fruto en nosotros. Al leer la historia de Jacob, nos es muy fácil mantenernos distantes y juzgar. Porque yo me imagino que más de una vez, cuando leímos la historia de Jacob, decíamos: Este era un vivo. ¿Mmm? No era el concepto que siempre teníamos. Jacob era un usurpador. ¿Ah? Jacob era el malvado. Pero nadie quería parecerse a Jacob. ¿Mm? Pero cuando usted lee la historia de, de Saúl, yo creo que tampoco menos quisiera ser Esaú. ¿Mm? A v e s e vemos con distancia la v i d a de Jacob. Sin embargo. A mí me gusta muchísimo la historia de Jacob. ¿Por qué? Porque es donde más nos asemejamos nosotros. Porque de lo despreciado de este mundo, el Eterno lo escoge con misericordia y lo levanta, alza su cabeza, lo bendice y lo santifica. ¿O de dónde venimos todos nosotros? ¿Mmm? Muchas veces juzgamos la vida de Jacob y decimos él no era apto para ser un instrumento del Eterno y que era digno de toda condenación. Especialmente si nunca hemos sido disciplinados por el Eterno y desconocemos nuestra carne, somos capaces de juzgar de esa forma. Pero yo creo que todo el que ha sido disciplinado por el Eterno puede entender la vida de Jacob. Puede entender cómo ha sido transformado. Y por eso le damos gracias al Eterno, porque Él nos ha disciplinado, porque podemos entender mejor la vida de Jacob. La historia de Abraham nos parece interesante, pero la de Jacob, totalmente trivial. O sea, una cosa que dice, no vale. Abraham era, uy, el, Dios le hablaba directamente. El Eterno le hablaba directamente. Era obediente, un sadic. El amigo del Eterno llegó a ser Abraham. Pero cuando usted dice Jacob, el que escapaba, el que se disfrazó, el que, que compró una primogenitura, prácticamente. ¿ah? Las mañas de, de Jacob, la forma como él hacía las cosas. ¿Ah? El que siempre agarraba el atajo, no se parece a nuestra vida muchas veces. ¿Ah? Que nos gusta agarrar unos atajos muchas veces. ¿Mm? Pero le doy gracias al Eterno que hemos tomado esos atajos. ¿Saben por qué? Porque su gracia ha estado sobre nosotros y nos ha escogido. Y nos dice: Epa, hijo, no es por ahí, no es la forma en cómo tú lo haces. Ven. Yo te voy a transformar y te voy a mostrar cómo lo vas a hacer. No es un carbón. Nosotros vemos el carbón. El Eterno siempre vio un diamante en nuestra vida. Amén. Así que vaya sacando brillo. <ríe> Muchas veces, cuando vemos la vida de Jacob trivial y entendemos lo que él pasó cuando hemos sido transformados, el Eterno nos ilumina y comprendemos lo que es la vida natural y la energía de la carne de lo que tenemos. Espontáneamente veremos que el elemento de Jacob está presente constantemente en nosotros. Entenderemos que tenemos más de una de las características de Jacob. Al leer acerca de la vejez de Jacob, descubrimos que los 17 años que pasó en Misraim fueron los años que más disfrutó. De hecho, son los que menos se escribe en la Torah. Dice que fueron los últimos 17 años de tranquilidad, de shalom. ¿Mm? Cuando leemos sobre lo que él hizo, sus actitudes y sus logros, no podemos hacer otra cosa que inclinar nuestro rostro y decir. Eterno, sólo tu gracia puede hacer que un hombre como Jacob pueda lograr lo que hizo. Sólo por la transformación del Eterno es que Jacob pudo hacer lo que él realizó. Al final de la historia de Jacob, no podemos más que exclamar: Elohim, tu gracia ha convertido a una persona condenada a la d a Hacer un vaso útil para tu obra. Entonces, cuando yo empiezo a decir estas cosas, nos empezamos a sentir más como Jacob. ¿Ah? En que muchas veces nosotros nos juzgamos o escuchamos cómo nos juzgan los demás. ¿Ah? Y pensamos que somos polvo delante del Eterno. Pero el Eterno nos ve como oro brillante. Muchas veces nos sentimos como un carbón, pero el Eterno ve un diamante en nuestras vidas. No es lo que vemos nosotros, es lo que el Eterno ve en nosotros. No es que corramos y queramos hacer las cosas, es que el Eterno tiene misericordia y simplemente nos escoge. Examinemos cómo el Eterno obró en Jacob, lo disciplinó, quebrantó su vida natural y lo debilitó. Cómo hizo que Mashiach, la Torah, se formara en él por medio de la obra de su espíritu, por la obra de su r u a h Y cómo produjo los frutos de esa misma obra que hizo a través de r u a h ¿Qué son la disciplina y la obra del Espíritu del Eterno, de las Rúas del Eterno? Son una sola obra, no son dos cosas separadas. Nosotros somos constituidos por la disciplina de las Rúas del Eterno constantemente. Somos amoldados por la obra del Espíritu del Eterno en nuestras vidas. Mientras nuestra vida natural es disciplinada, la naturaleza de Mashiach, de la Torah, es formada en nuestras vidas. Mientras el Eterno disciplinaba a Jacob, este comenzaba a expresar un verdadero shalom. Y a n o t e esta frase. El fruto del Shalom se produce mientras uno se encuentra en medio de la disciplina, no después de la disciplina. Lo vuelvo a repetir: el fruto del de Shalom se produce mientras uno está en medio de la prueba, en medio de la disciplina. No después que usted ha pasado la prueba. Eso es el refrán que dice: Que después de la tormenta. ¿Y por qué usted no dice, Tengo calma en medio? Ah, qué diferente, ¿no? El que no ha sido transformado por la Torah, por Mashías Yeshua, va a decir. Tengo paz después de la tormenta. El fruto de la disciplina, o sea, el shalom, el shalom, es solamente un fruto que se produce estando en medio de la disciplina, no después que pasa la disciplina. Si usted no ha sido transformado por la Torah, por Mashías Yeshua, Usted va a decir que tengo shalom después de la tormenta. Yo tengo shalom después de la disciplina. Cuando hemos sido transformados por la Torah, cuando hemos sido transformados a través de Mashiach Yeshua, nosotros diremos y decimos que tenemos paz, que tenemos shalom en medio de la prueba y en medio de la tormenta. Con plena Emuná, como dice el rabino. Como dice Maimonedi, con plena Emuná, yo confío todos los días en la venida de Mashiach. ¿Ah? No es que yo v o y a tener s a l ó n después que venga m a s í a s Usted tiene s a l ó n esperando la venida de m a s í a s Entonces el Shalom es un fruto del Espíritu del Eterno en nuestra vida en medio de la prueba, en medio de la tormenta. Cuando usted experimenta ese Shalom en medio de la prueba, entonces puede decir que está siendo transformado para estar perfecto delante de la presencia del Eterno. Ahora, no por eso vamos a aplicar. Lo que muchas veces el cristianismo ha dicho: que usted tiene que pelar los dientes todo el tiempo. ¿Ah? Usted tiene que morderse las orejas con la sonrisa todo el tiempo. Si usted está pasando una pena, si usted está pasando un, un luto o algo fuerte, usted tiene que estar alegre. ¡No! ¡No! Porque nosotros estamos en una carne y nosotros sentimos. El Eterno nos dio la alegría, pero también nos dio la tristeza. Y como dice Proverbios, hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar, y hay, todo tiene su tiempo. Y cuando es tiempo de duelo, como nos enseña la t o r á es tiempo de duelo. Obviamente que sabemos que vamos a ver a nuestro familiar en el Olanjabá, si el Eterno lo permite. Pero me duele su partida. Mi carne se duele en esa situación. Y lo tiene que expresar. Mi vida tiene que expresar ese sentimiento. Y es más, ¿cómo usted va a decir que está alegre en un momento tan fuerte? Llore, ¿sabe por qué? Porque el Eterno lo va a consolar. Y si usted no llora, el Eterno no lo puede consolar. En medio de la tormenta podemos llorar. En medio de la tormenta podemos sufrir. Pero siempre con plena emuná de que el Eterno, con su gracia y su misericordia, su diestra está sobre nosotros y nos protege, nos ayuda y nos salva. Amén. Maru、sí. Hashem. Mientras el Eterno quebrantaba la vida natural de Jacob, se producía dicho fruto, o sea, el Shalom. Esto constituye el principio por el cual el Eterno se manifestó en Jacob. Por un lado, debemos observar la manera en que el Eterno obró en él y lo debilitó. Por otro, debemos notar la manera en que el Eterno, por medio de su ruach, forjó la naturaleza de la Torah de Mashiach en su vida. Esta obra hace que la naturaleza de Mashiach llegue a ser nuestra propia naturaleza. La historia de la manera en que el Eterno obró providencialmente en la vida de Jacob se puede dividir en cuatro secciones. Anote ahí para los que están anotando. La vida de Jacob se puede dividir en cuatro secciones. La primera sección, que es la de esta para allá, describe la naturaleza de Jacob. ¿Quién es Jacob? Que lo vemos en Berechit. Desde el capítulo 25 al capítulo 27, para los que están anotando. Esta sección va desde su nacimiento hasta el momento en que recibió la bendición de su padre Isaac, después de haberlo engañado, y nos presentan la clase de persona que era Jacob. La segunda sección describe la disciplina que experimentó Jacob. Lo vemos. En Berechid, desde el capítulo 28 hasta el capítulo 30, comienza cuando él abandonó su hogar y concluye cuando llega a Padán Aram. Durante un periodo sufrió pruebas y quebrantos. La tercera sección describe el desmoronamiento de la vida natural de Jacob. Y eso lo vemos en Berechid, desde el capítulo 31 al capítulo 35. Esta sección comienza cuando él se va de la casa de su suegro en Padán Aram, pasa por Peniel, s i q u é n y Betel, hasta que llega a Hebrón. Durante este tiempo, el Eterno quebrantó la vida natural de Jacob. Y la última sección y cuarta sección describe el periodo de madurez de Jacob, o sea, su vejez. Y lo vemos en b e r e s h i t del capítulo 37 al capítulo 49, que va desde que Su hijo j o s e p es vendido hasta su muerte en Misraim. Ese es un pequeño resumen de la vida de Jacob en cuatro secciones. Yo solamente voy a dar la primera sección que es con respecto a quién era Jacob, de dónde viene Jacob, cuál es su origen y por qué Jacob es así. ¿Cómo fue el nacimiento de Jacob? Dice la Torah, y los hijos luchaban dentro de ella, como dice b e r e s h i t 25-22. Ese era Jacob. Y así era su carácter: luchador. Desde el vientre de su madre. No podemos decir que Jacob luchó fue de jovencito. O en su adolescencia. O en su madurez. Aquí nos dice que desde el vientre de su madre había una lucha. Es más, dicen、eh, nuestros sabios de bendita memoria que su madre, cuando pasaba eso dentro de su vientre, tenía miedo de que su hijo heredara el carácter de su hermano Labán. Que era tremendo. ¿Ah? Dicen nuestros sabios de bendita memoria que el miedo. Que tenía Ritka era de que el hijo que había en su vientre fuera como su tío Labán, o sea, como su hermano Labán, ¿Mm? porque Labán era tremendo y vivo. Para los que les toca la p a r a s i a futuro, podrán ver podrán ver de ver que si Jacob era vivo, pues el Eterno le puso un vivo más fuerte. Que fue Labán. ¿Mm? Que si Jacob obraba de alguna forma engañosa para conseguir su propósito, pues se consiguió a uno más veterano, vamos a decirlo así. ¿Ah? Que era Labán. Y lo que nosotros y la forma en que hacemos las cosas en nuestra vida, pues el Eterno nos va a presentar situaciones más grandes para confrontar y mostrarnos. Quiénes somos realmente. O sea, el Eterno nos, nos, nos, nos pone un espejo para que veamos quiénes somos realmente. Y para los caballeros, ¿ustedes saben cuál es ese espejo? Su futura esposa. Porque solamente la mujer puede mostrar quién es. Eres tú realmente así que cuando usted ve a a su esposa, para los que están casados y para los que a futuro quieran casarse, nunca la critique porque se estará criticando a usted mismo. La forma en que el Eterno transforma nuestras vidas es la forma en cómo vemos a Jacob. Cómo el Eterno va transformando la vida de Jacob es la forma en que el Eterno transforma nuestras vidas. Así de aquí en adelante usted va a decir: El Elohim es mi Elohim, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Lo tiene que decir así: No puede decir ni Elohim de Abraham solamente, porque Abraham tuvo a Ismael. ¿Mm? O sea, que usted pudiese ser una ismaelita. ¿Ah? No puede decir que es ni Elohim de Abraham y de Isaac solamente, porque Isaac tuvo a, Esab, a Esaú. ¿Mm? Y si vemos la historia de Esaú, se juntó con las mujeres. De aquella tierra, equivocadamente, Edonitas. ¿Mm? Entonces, usted no puede decir que es hijo del de e Elohim de Abraham y de Isaac. Usted tiene que decir que usted es hijo del Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, y que el Eterno lo t r a n s f o r m a usted por pasar la vida de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y que usted ha sido injertado dentro del pueblo de Abraham, de Isaac y de Jacob. Eso el mismo Mashiach Yeshua lo dice. La palabra del Eterno vemos como Jacob no solo estaba equivocado en las cosas que él hacía, sino en su misma persona estaba errada. Cuando. Ritka se preguntó, bueno, pero ¿qué es lo que pasa en mi vientre? Oye, pues si una mujer se queja, cuando el muchacho apenas se mueve, imagínese esos dos muchachos peleando adentro. ¿Cómo tiene que haber sido eso bastante fuerte? ¿Mm? Y Ritka, en su desespero, pregunta, bueno, ¿pero qué es lo que pasa? Y viene la voz del Eterno a Ritka y le dice, Dos naciones hay en tu vientre y dos pueblos están siendo divididos aún desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Wow, qué tremendo. ¿Mm? Sí, señor. Qué tremendo es que el Eterno le habla a Ripka. m a s no le habla a Gisac, ¿Mm? y aquí va esto para nuestros hermanos mayores y para los Moiséses, para los Moiséses. ¿ah? Cuando dicen, ¿y cómo es eso de que el Eterno le habló a Miriam, a María? Porque muchos no creen eso. Muchos no creen que el Eterno habló con Miriam y le dijo lo que iba a acontecer en su vientre. Ah, pero si、sí、hay que creer que el Eterno habló con Rica y le dijo qué estaba aconteciendo en su vientre. El Eterno obra siempre de manera similar y no es. Como nosotros sojuzgamos las situaciones, es como Él quiere y como a Él le place hacerlo. Porque su voluntad está más arriba que nuestra voluntad. Su voluntad es infinita. Nosotros somos lo finito. Bueno, algunos somos más rellenitos que otros, pero finitos en espacio-tiempo. Y debemos entender cómo Él obra. Si nosotros aprendemos a conocer al Eterno y de la forma que Él obra, vamos a caminar constantemente dentro de la voluntad de Él. Si nosotros queremos desconocer al Eterno, vamos a vivir una vida de atajos, como la vida de Jacob, porque a Él le gustaban los atajos. Pregunto: Yo doy mis preguntas. Pregunto, ¿Jacob con lo que hacía estaba en la voluntad del Eterno o no estaba en la voluntad del Eterno? Pregunto, o s i estaba? Todos dicen que sí estaba, nadie dice que no estaba. O sea, la forma en que él hacía era lo correcto. Ah, no, pero entonces, ¿sí o no? ¿Ah? h s i estaba dentro de la voluntad? Claro que sí, estaba dentro de la voluntad. Pero no era la forma en que debía hacer las cosas. Es así como que usted un día recibe una palabra, tú vas a llevar la palabra por el mundo. ¿Mm? Y usted empieza a sacar demonios en los gatos y los perros. Pues muchos lo llaman como practicar. No, yo voy practicando. Y va platicando con, con los vecinos y con todo lo demás. ¿Mm? Hay la voluntad. Quieres hacerlo, pero no es como el Eterno quiere que lo hagas en tu vida. Porque si tú haces las cosas, si nosotros hacemos las cosas a nuestra manera, entonces salen los ismaelitas. Si nosotros hacemos las cosas a nuestra manera, entonces, como ahora vino, tendremos un ismael. Y mire todo lo que ha pasado con ese Ismael. ¿Entra dentro de la voluntad del Eterno? Sí. Pero no era la forma en que tenía que hacerse. Pero el Eterno lo permitió. ¿Mm? A veces pensamos que las cosas que pasan en nuestra vida son casualidades. No son casualidades. El Eterno nos ha dado el poder para elegir entre el bien y el mal. El Eterno nos ha dado el poder de poder escoger, de poder tener un albedrío propio, cosa que ni los ángeles tienen. El Eterno nos ha escogido y nos ha dado ese poder. ¿Mm? Y cuando nosotros tomamos decisiones equivocadas, El Eterno las transforma para su bendición y su propósito. A los ojos del hombre, Esaú era el hombre honesto. Y el que estaba mal era Jacob, porque trataba de suplantarlo. ¿Mm? Una cosa es que. Usted tenga que usted esté bajo la gracia, confiado, enchinchorreado, ok, en que ya tiene la salvación y que no tiene más nada que buscar. Y otra cosa es que otro tenga la necesidad de arrebatar las bendiciones del Eterno. Una cosa es que, tú, que usted diga, bueno, ya me hice la b r i t m i l a Y ya yo estoy dentro del pacto del Eterno. Mientras que hay otro que no l a ha hecho y está arrebatando las bendiciones del Eterno y está luchando por ellas. Entonces podemos convertirnos en un Esaú. Podemos convertirnos en un Esaú. Donde pensamos que por ser, porque somos el primogénito ya tenemos derecho a todo. Mientras que nuestro hermano está luchando por esa primogenitura, por esa bendición, y está tratando de arrebatarla constantemente en tefilá. Porque el que está confiado no ora. Ora el que no está en confianza. ¿No le ha pasado que cuando usted tiene segura su quincena, o cuando usted tiene seguro algo, Usted no ora con tanto ahínco, sino que da gracias solamente. Pongo una persona que no tenga nada que comer para que usted vea cómo es esa oración. ¿Ah? Porque ya el ayuno es obligado, pero me refiero a que la oración la hace con ahínco, la d i c e con fuerza. ¿Ah? Por eso es que el Eterno permite que nosotros pasemos ciertas pruebas de necesidad para que oremos con Emuná. Para que oremos con fuerza y para que confiemos solamente en su gracia. Entonces no podemos convertirnos en un Esa. Debemos aprender a que el Eterno escoge lo que él escoge. Es la elección del Eterno. Es la elección del Eterno. Porque si hubiese sido por nosotros, hubiésemos escogido a Saúl. e r a fuerte, era el cazador, era el que proveía de comida a la casa. ¿Mm? Pero hay algo hermoso que nos dice la t o r á dice que Jacob era un hombre que siempre estaba en las tiendas. Dice nuestro sabio de bendita memoria que Jacob era un hombre que estaba bajo el regazo de su madre, siempre aprendiendo t o r á De hecho. Hasta los 16 años, ellos pudieron tener clases con su abuelo. ¿Quién era su abuelo? Abraham. Y pueden entender quién era el que siempre estaba viendo esas clases: Jacob. Así que si vemos solamente lo malo de Jacob, somos humanos, somos hombres. Y somos lo que regularmente hacemos, juzgar a nuestros hermanos por lo que vemos. Pero Jacob tenía algo dentro. Jacob era un hombre luchador. Jacob era un hombre que quería arrebatar la bendición. Que a pesar de que él no era el primogénito, él quería y añoraba esa primogenitura. No había día en que él no añorara esa primogenitura. A lo mejor lo vemos con el plato de lenteja, pero a lo mejor jugando, no sé, a las metras o algo, él decía, mira, ¿qué pasó? Este jueguito de metra s por la primogenitura. ¿Ah? A lo mejor ya eso venía de antes, y lo de la lenteja simplemente ya fue algo de desespero, pero eso ya venía. Desde antes, porque Jacob siempre anhelaba la primogenitura, él entendía, él tenía la sabiduría de lo que eso significaba, él ya lo tenía en su sangre, desde el vientre de su madre, y a estaba luchando por tener ese lugar. ¿Mm? ¿Y cuántas veces nosotros, y muchos de nosotros, hemos estado dentro de las iglesias cristianas diciendo, hay algo más? Yo quiero la bendición del Eterno. Hay algo más, hay algo más profundo. Hay algo que va mucho más allá. Yo lo quiero, yo lo anhelo. ¿Ah? Yo quiero que tener lo que tienen mis hermanos en Israel. Yo quiero sentirme un judío verdadero. Yo no puedo pensar que soy de otro lado. Cuando empezamos. A meditar y a pensar y a querer arrebatar las bendiciones del Eterno. Entonces vivimos una v i d a de Jacob. El problema de Jacob no radica en lo que él quería. La ambición de Jacob, porque todos debemos tener ambición de la buena, por supuesto. Porque ¿cuál era la bendición de Jacob? Tener la primogenitura. Tener la bendición de lo alto. Wow. Yo creo que en ese lado todos seríamos ambiciosos. ¿Mm? Lo que el Eterno está transformando en la vida de Jacob es la forma en que él quiere conseguir las cosas. Y la forma en que Jacob lo estaba haciendo era una forma errada. Porque no es lo que hace el hombre, es lo que hace el Eterno en la vida del hombre. Pero el hombre siempre quiere ayudar al Eterno. ¿Ah? Y muchas veces esperar el fuego del Eterno causa impaciencia. Y al causar impaciencia, queremos prender un fueguito nosotros. ¿Y qué le pasó a los, a los dos hijos de Aarón que t r a t a b a n de prender fuego extraño? Fueron totalmente consumidos. Entonces, en nuestra vida, no podemos pretender. Prender un fuego extraño. Debemos ser pacientes para que el Eterno haga la obra en nuestras vidas. a m e n Ahora, si usted está aquí hoy, es porque usted fue impaciente. No porque usted fue paciente. Todos los que estamos aquí hoy es porque fuimos impacientes y queríamos algo más y damos un paso más allá. p u e d e s o n a r contradictorio lo que dije antes, pero no es contradictorio. Porque una cosa es cuando usted entra dentro del conocimiento y otra cosa es cuando usted está fuera del conocimiento. Porque cuando usted está fuera del conocimiento, el Eterno vio el diamante que hay en su vida. Y como usted estaba desesperado por arrebatar, por buscar la bendición del Eterno y decir, no hay algo más, yo quiero ser un judío verdadero, yo quiero entender la d u d l d e Mashiach como debe ser, y usted se acercó y a lo mejor llegó de caminos arrebatados. ¿ah? Por un lado, por otro. Y se sintió perdido más de una vez. ¿Mm? Cuando el Eterno por fin lo trae, y los trae lo, al, al camino de la t o r á Entonces, en medio de la prueba, usted siente shalom. Y cuando usted siente shalom en medio de la prueba, entonces usted empieza a entender cómo el Eterno obra en su vida. Y cuando usted empieza a entender cómo el Eterno obra en su vida, aprende a ser paciente. Y empieza a ver la bendición del Eterno desde otro punto de vista. Esa es la vida de Jacob. A veces vemos a l g u n o s hermanos pensando De que son, sus caminos están errados. Los juzgamos y pensamos que lo que están haciendo está mal. Vemos lo malo, mas no vemos lo bueno. Cuando juzgamos, A nuestros hermanos, incluso a nuestros hijos, muchas veces tenemos que ver es el diamante que está escondido allí. Hombres, vean a sus esposas como un diamante que está escondido allí. Mujeres, vean a sus esposos como un diamante que está escondido allí. Padres, vean a sus hijos como un diamante que está escondido allí. Todos somos diamantes. El Eterno nos ha escogido. El Eterno nos ha hecho un llamado. Por lo tanto debemos aprender a confiar en la elección del Eterno. Debemos creer que el Eterno puede hacer que lleguemos a la perfección. El Eterno nunca deja las cosas a la mitad. Él es el principio, Él es el fin. Él es el dueño de toda la era del tiempo. Puesto que Él nos escogió para su obra, Él la va a perfeccionar y Él la va a hacer. Él nos escogió. Tenemos que aprender a confiar que estamos bajo su voluntad. Él nos conducirá a la perfección verdadera. El Eterno escogió a Jacob y no escogió a Saf. Porque era el propósito del Eterno. Muchos dirán: Wow, yo soy un caso difícil. Los que se conocen internamente, ¿no? Porque me imagino que no lo dirán públicamente. Pero el que se conoce internamente dirá: Es que yo soy un caso difícil. Yo soy un caso complejo. Claro, porque usted está viendo el carbón. ¿Mmm? Y usted dirá, es que yo soy un caso complejo. Los que dicen esto necesitan al Elohim de Jacob. Es posible que seamos casos difíciles. Pero si el Eterno pudo disciplinar a Jacob, podrá disciplinarnos a nosotros. Debemos comprender que Jacob no buscó al Eterno, fue el Eterno el que buscó a Jacob. Mientras Jacob aún estaba en el vientre de su madre, como nos dice Romano, como nos dice、eh, Raf Saúl en lo que leímos en el Brijadashá. Aún sin tener conocimiento entre el bien y el mal, aún estando en el vientre de su madre, ya el Eterno había escogido a Jacob. Así que déjeme decirle algo. Si nosotros somos como Abraham y somos como i s a a producto de una promesa, producto de que el Eterno nos lleva a su redil, a su camino, nosotros somos como Jacob. ¿Y qué quiere decir cuando decimos que somos como Jacob? Que el Eterno te escogió a ti y a mí desde el vientre de nuestra madre. Así que usted no puede decir, bueno, este, yo un día andaba caminando por las paraderas de los llanos y me paré en una p l a c i t a y había un hombre gritando y yo me acerqué. Y cuando yo me acerqué estaba hablando de Dios y de cómo Jesucristo perdonaba pecados y ese día mi vida fue transformada. No, usted tiene que decir, Que el Eterno escogió a Abraham, escogió a Isaac, escogió a Jacob y me escogió a mí desde el vientre de mi madre. Así que usted no es producto de una casualidad. El que esté aquí no es producto de una casualidad. Es porque ya el Eterno lo escogió a usted desde el vientre de su madre. Y no se puede escapar. Usted podrá caminar sus caminos después. Usted podrá pasar sus desiertos como el pueblo de Israel. Pero nos dice Malaquías, que es la jastará de hoy, que yo no te he despreciado. Porque yo te escogí. Jacob, yo te he amado. Y pase lo que pase, mi promesa no pasará sobre ti. Tú estarás conmigo, yo estaré contigo donde quiera que estés. Y así pasemos nuestros desiertos. Así pasemos pruebas. Así pasemos nuestros propios caminos. El Eterno nos ha escogido desde el vientre de nuestra Madre y nunca más nos va a soltar. Porque Él va a perfeccionar su obra en nuestra vida. Amén. Maruj Hashem. Es necesario que muramos. Es necesario que pasemos. Es necesario que, como nuestro pueblo Israel, una generación murió en el desierto para poder conquistar la tierra prometida. Es necesario que muramos a nosotros mismos para poder conquistar el camino que el Eterno nos tiene preservados. Segundo, segundo, el Eterno, el Eterno siempre escoge lo segundo para perfeccionar lo primero. Así pasó con Adán, fue escogido como el primero, pero él pecó y el pecado entró al mundo. Pero el segundo vino a ser m a s í a que perfeccionó lo que Adán no pudo hacer para que todos pudiésemos entrar dentro del camino del Eterno. No fue Caín que fue el primogénito, fue Abel. No fue Manashe. Fue Efraín. Jacob tenía una palabra. Jacob tenía una promesa. Jacob, por cosas que vemos o que suceden, que el Eterno permite, no le dio la bendición de primogénito a Rubén. La bendición se la dio a Joseph, que eran los dos primogénitos: Rubén, el primogénito de Lea, y Joseph, el primogénito de Rachel. Y sin embargo, Joseph no se llevó la bendición, sino que fueron sus dos hijos, Manashe y Efraín. Y no fue Manashe el primogénito, sino fue Efraín el pequeño, el menor. Porque el Eterno ya tenía un propósito en la vida de Jacob y quería transformar. El Eterno hace que nuestra vida pase por un desierto para que muramos. Él hace que pasemos por disciplina para que podamos entender su shalom. Y cuando nosotros morimos, ah, es porque entendemos que m a s í a s es el que nos levanta. Somos levantados con m a s í a s Somos levantados con Yeshua a m a s í a s para poder vivir una vida de victoria. Mientras hagamos las cosas por nuestra propia fuerza, vamos a estar bajo el yugo de la ley, que era lo que enseñaba Raf s a ú l Mientras hagamos las cosas a nuestra manera, quebrantaremos constantemente la Torah y estaremos bajo el yugo de la ley. Pero si nosotros vivimos bajo la luz de Mashiach, tendremos todos los frutos del Espíritu. Y ante tales cosas no hay ley. Porque no hay ley que juzgue los frutos del Espíritu. Porque cuando usted está dentro de la Torah, cuando usted está dentro de los mandamientos del Eterno y los cumple constantemente, ya no está bajo el yugo de la ley. Yeshua nos hizo libres, la Torah nos hizo libres. Fue capaz, con su, su astucia, Jacob, de arrebatar la primogenitura a Esaf, su hermano. Ahora yo pregunto, ¿él robó la primogenitura? a é l la robó? No. Yo más bien veo esta escena como que Esa despreció la primogenitura. La tomó en poco. Imagínese que yo he, llegó a decir: bueno, si he de morirme, ¿para qué me va a servir la primogenitura? Mientras que Jacob sabía para qué servía la primogenitura. Y no solo la primogenitura, la bendición de su padre. Si hay algo por lo cual Jacob siempre luchó, fue por obtener la bendición de su padre a cualquier costo. No le importó lo que tuviese que pasar. ¿Mm? Hasta se disfrazó de su hermano. Yo a veces pienso que hasta con complo, eh, eh, como un complot o complicidad de, de parte de, de Gisá. Porque Gisá le pregunta: ¿Estás seguro que eres tú? ¿Sabes? que? e Como que dudaba: pero, pero ¿Estás seguro que eres tú? a ¿Ah? Había h algo allí que era importante, que era un arma, a e r era prácticamente la herencia. Porque no estamos hablando de posesiones, de tierras, de todo lo demás, eso ya estaba allí. Porque a quién le pertenecían las posesiones? Pregunto: ¿a quién? A Esaaf. De hecho, Esaaf se quedó con las posesiones. Porque j a c ó con qué se fue: con una mano adelante y una mano atrás. j a c ó se fue con una mano adelante y una mano atrás. Lo mandaron para allá lejos, para p a d a n Aram. Primero para que consiga mujer. Porque eso forja a un hombre. Conseguir su espejo. Mientras el hombre no tenga su espejo, no va a poder ver cómo es él. Por eso en el judaísmo es tan importante que el hombre tenga su espejo. Porque mientras el hombre no tenga su espejo, no va a ver quién es él. Así que bendiciones para todos los que están casados. Ahora pula su espejo. Denle un cariñito a ese espejo. ¿ah? Y vea lo mejor que pueda haber en ese espejo. Cuando usted se para frente al espejo, tanto hombre s como mujer, e s pregunto: ¿qué ven? ¿Sus virtudes o sus defectos? ¿Ah? Ambas muchas veces, pero hay días que nos levantamos y solamente vemos los defectos: vemos un kilito más por aquí, un kilito más por allá, una r u g u i t a una cana. ¿ah? O vemos que, oye, esa nariz está un poquito torcida, una oreja más abajo que la otra. ¿ah? Pero, ¿saben q u e El Eterno nos hizo únicos. Diga, el Eterno me hizo único. El Eterno me escogió desde el vientre de mi madre. El Eterno me injertó en su promesa. Y el Eterno me hizo hijo suyo. Y por eso es que debemos siempre ser agradecidos con el Eterno. No es el carbón el que debemos ver. Es el diamante lo que constantemente debemos ver. Claro, no es que se va a parar en el espejo y va a ser un Johnny Bravo. ¿Ah? Que siempre hace falta un j o h n n y bravo en nuestras vidas.、Ah, ta, ta, ta. ¿Ah? El Eterno quiere humildad en nuestras vidas. Él se merece toda la honra y toda la, gl la gloria. Siempre. Él es el que se merece toda la honra y toda la gloria. Usted, cuando se para en el espejo, siempre tiene que ser una actitud y decir: Eterno, de verdad que te b o t a s t e con esta creación. ¿Ah? Porque somos hijos del Eterno. ¿ah? Y usted tiene que pararse frente al espejo y decir, Eterno, es que te b o t a s t e con esta creación. ¿ah? Ahora, ¿te u s d creen que en el judaísmo eso es vanagloria? No. Cuando yo digo que usted, como caballero, tiene que buscar su espejo, ¿ah? es a una, a una dama a la que el Eterno tenga predeterminada para usted. Correcto. Cuando usted la tiene de frente, usted va a decir, es elogio. O no, o va a decir, son sus defectos. Ese t es el secreto de una relación con el Eterno. Porque usted al Eterno no le va a decir los defectos. Al Eterno siempre le da gracias por todo lo que hace. El Eterno hace todas las cosas perfectas. El Eterno escogió un carbón y formó un diamante. Usted ya no es carbón. Usted es un diamante, aunque se vea como un carbón. ¿Es así? Usted es un diamante. Usted es una joya que va en la corona que el Eterno tiene destinada. Somos un diamante. Diga, soy un diamante. Y soy lo más hermoso que el Eterno ha creado. Y darle gracias al Eterno constantemente por eso. ¿Mm? Y ya para culminar, y s í culminar, no como dice el rabino que a, a veces me hace publicidad por eso, que digo c u l m i n a r y sigo. Hay algo que nos enseñó nuestro maestro Yeshua: amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Diga, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, escúcheme bien, oído a l tambor, escúcheme bien. Si usted se ve como un diamante, pues no vea a su hermano como un carbón. Véalo como un diamante. Shabbat shalom.